la intención que teníamos hoy era después de la constitución de la comis, de la comisión convocar a comisión conjunta con presupuesto para poder tratar el proyecto de media sanción de diputados el proyecto 14/24 eh, corté recién por teléfono con el senador atauche presidente de la comisión. De presupuesto que se comprometió como hoy no, él no no podía asistir se comprometió a que tengamos una reunión de comisión conjunta el día martes alrededor de las 17 horas con lo cual vamos a, a tener re, reunión en reunión plenaria el martes a las 17 horas para tratar el proyecto 14 a barra 24 que es el financiamiento del sistema universitario. Reci recién también pudimos charlar con el secretario parlamentario, le plante le planteamos la necesidad de que en la sesión del jueves figure el tema que vamos a tratar el martes, así que y se comprometió a que luego con los presidentes y presidentas de los bloques van a a acordar de qué forma, pero queremos que el jueves que viene se pueda tratar en el recinto el la media sanción del proyecto de diputados.